En la pasada jornada no dejó de llamar la atención, por qué no de sorprender, la decisión del diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz, de alejarse justamente de esa colectividad política. Eh, por allí nos preguntábamos, ¿y esto es resultado de algo que se venía gestando desde hace un tiempo o es consecuencia de repente de algún desencuentro puntual? Para saber, justamente... ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Estamos en comunicación con el propio diputado. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Vamos a intentar de vuelta allí con Héctor Rivas, que ya este, había hablado con el diputado y ya lo había dejado allí en línea. A ver si está teniendo algún problemita, de repente un problemita técnico o algo. Eh, recordemos que el diputado Eduardo Luz eh, fue... Eh, electo por primera vez por Cabildo Abierto en este periodo de gobierno sí y que se ha transformado en un referente de Cabildo Abierto eh, que muchas veces marca perfiles absolutamente personales o propios que eh, no están dentro de, de lo que habitualmente de repente se estila en lo que tiene que ver con la actividad legislativa. ¿Me escucha, diputado? Buen día. Sí, buenos días, disculpe que me, me, me trasladé acá de un lado al otro y corté la llamada. Se cortó, se cortó. Eh, yo decía en la introducción, que no sé si me escuchó, que no dejó de llamar la atención la decisión que usted tomó ayer y que eso lleva al interrogante de saber si esto fue parte de un proceso o de repente de alguna situación puntual que que disparó eh, lo que usted eh, ha decidido. este No, no, es parte de un proceso el o sea, es una decisión mire, una de las decisiones más importantes de mi vida en política fue haber ingresado como candidato de un partido político con 60 años de edad este y la segunda decisión más importante de mi vida fue esta y tal vez sea la última el, entonces, usted cuando toma una decisión tan importante es producto de un proceso no, no no que toma un tipo de esta decisión en forma intempestiva no pensada poniendo todo en la balanza. Y bueno, y eso es un proceso que yo en la en una carta de renuncia que hice, eh, expresé que no es un proceso interno que me estaba pasando en una en una, en una lucha interna entre, entre entre lo que la conciencia me ordenaba y lo que la, la realidad política me pedía, y bueno, yo usted con mucha tranquilidad y, y respetuosamente de ir por lo que la conciencia me dicta, y para no perjudicar un proyecto político como el de Cabildo Abierto, que es un proyecto del senador Manini Ríos, absolutamente legítimo y demás, sin precedentes en la historia electoral que una persona se presente como candidato y saque 250.000 votos, no hay ningún ejemplo que tenga 13 legisladores 14 legisladores, no hay ejemplo bueno, yo no podía quedarme en un partido cuando cuando no no estaba coincidiendo con los lineamientos de ese partido abusando o, o siendo un mal compañero de partido haciendo cosas contrarias a lo que el partido me estaba pidiendo entonces yo podía digamos alinearme a lo que el partido pedía y, y y seguir seguir tipo por inercia o aún en el error tratar de de, de acción lo que tenía ganas de hacer y bueno y eso fue la decisión que tomé que, que a mí me perjudica desde el punto de vista electoral este porque yo si me quedaba en cabildo tal vez hubiera sido reelecto Parece que formar un partido de cero que es prácticamente una misión titánica para nosotros que no tenemos ni infraestructura ni nada. Y bueno, ahí lo vamos a intentar hacer, si se puede se puede, si no se puede no se puede. Si llegamos, llegamos, si no llegamos no pasa nada. Y y bueno, este hay una hay una frase de un filósofo chileno, Gastón Subillet, él eh, dice que el en realidad cita un cuento de un poema de un poeta sarca un contemporáneo de Mahoma eh, en el cual dice que una persona se encuentra con otro y le dice cómo estás y el otro le dice como alguien que se va a morir <risa> entonces el otro le dice eso no es una respuesta porque todos sabemos que no vamos a morir este y este le dice sí sí todos sabemos que no vamos a morir, pero yo siento que me voy a morir Pero como siento que me voy a morir trato de hacer las cosas que tengo ganas. Este, porque me queda poco. Y trato de ser mejor amigo y mejor padre y no cometer errores y arrepentirme de lo que dije mal. Este, y bueno, es lo que me queda a tratar de de, de vivirlo. Y bueno, y es cuento puede ser lo que le pasa a uno. Bueno, yo siento claramente no no hay no, no, no es que me vaya a morir, tal vez sí, nos vamos a morir sí, pero no hay es que tenga una enfermedad este Pero bueno, si usted tiene ganas de hacer algo, cuando ya está grande, como estoy yo, porque tengo más de 60, este y creen lo que está haciendo, y incluso más le digo, yo creo que llegué a diputado, si me, si me tengo que preguntar cómo hice yo para llegar a diputado, yo creo que llegué a diputado por una por un discurso jurídico y ambiental. Creo que es así, no sé, nunca voy a saber. Y, y ese discurso jurídico y ambiental, uno de a poco lo ha ido abandonando Porque la circunstancia política en la cuales uno está inmerso lo lleva entonces cuando uno se da cuenta de eso que ha dejado de hablar del medio ambiente porque está en un gobierno que en mi concepto no le da demasiada importancia al medio ambiente este cuando cuando lo, la defensa jurídica de la constitución que en el acierto o en el error uno hace la ha ido relegando porque usted están está en un gobierno en el cual la constitución no es lo primero en, en mi concepto tal vez equivocado Bueno, ¿usted qué tiene que hacer? Ahora, el diputado, discúlpeme, discúlpeme la interrupción. Eh, estoy siguiendo con mucha atención lo que usted me dice, pero lo que de repente es difícil de entender es porque si usted renuncia a Cabildo Abierto, que fue el partido que le permitió participar de las elecciones, y tengo entendido que usted fue electo diputado en, en, en tercer escrutinio, ¿por qué usted no deja la banca? Porque la banca es del legislador. ¿Usted considera que la gente lo votó a usted? No a Manini. No, no. Yo considero lo siguiente. El, la agrupación para la cual yo salí electo, cuando se presentó en las elecciones internas de Cabildo Abierto, sacó 400 votos. Yo me incorporo a esa agrupación y a los cuatro meses de incorporarme, donde son las elecciones nacionales, es la segunda lista más votada del Uruguay. Entonces yo tengo derecho a pensar que ese cambio de 400 votos a 15.000 o 16.000 fue producto de mi incorporación a la lista. También tengo derecho a pensar que si Cabildo Abierto tenía 8 listas en Montevideo y la mía resultó electa, la gente dice, bueno, yo quiero votar a Maní. Y claramente la gente quería votar a Maní. Y dice, bueno, para votar a Manini tengo ocho candidatos. Voy a tomar un candidato para, para votar a Manini. Ahora, ¿por qué no tomó alguno de los que no salió? Entonces yo creo, sin creerme nada, que algo tuve que ver en, el, en la elección... Entonces yo no me quedo con algo que no es mío. El tercer escrutinio, el cuarto escrutinio, el primer escrutinio, el segundo escrutinio, es un sistema que tiene la Corte Electoral que se aplica a los 130 legisladores. Entonces, ¿es, es legal? Es legal. Existe desde 1924, existe desde 1924. Entonces nadie, si, si se quiere cuestionar la forma en que la Corte cuenta los votos, esa persona tiene que presentar proyectos para que se cambie Bien. la forma de contar los votos. Entonces yo eso no... Y usted, no la acento, y... ni lo admito, ni me importa, además, que digan eso. Es decir, yo creo, con todo respeto, que la mitad de las personas que están en el Senado son suplentes. Incluso nosotros tenemos senadores que son tercer suplente. Entonces, yo, a mí no se me ocurre decirle al senador tercer suplente vos estás ahí ocupando una banca. Bueno, pues, el sistema electoral permite que el tercer suplente sea titulado de una banca. Ahora, yo voy a cuestionar eso. La Cátedra de Derecho Constitucional en forma unánime sostiene que la banca es el legislador. Bien, y, usted, ¿Y usted se considera un... ahora eh, en esta nu nueva situación integrante de la coalición o se considera fuera de la coalición? No, no, yo estoy en la coalición. ¿Usted sigue más, integrando es, la coalición? Absolutamente. Mm. Es más, le digo, yo creo que hay que trabajar para que la coalición gane nuevamente. Y a mí me parece que si nosotros hacemos un trabajo con todas las dificultades que vamos a tener... Lo, lo, oigo, lo oigo bajo, lo oigo bajo. Ahora. No, le digo Ahí, que si nosotros, hacemos, sí. no, perdón, si nosotros sí. hacemos un trabajo con todas las dificultades que vamos a tener, podemos sumarla a la coalición. Es lo que creemos. Después la gente dirá, ah, no, mire, usted lo, lo, tiene dos votos. Bueno, seguiremos dando clases en facultad. No, no, no es algo de vida o muerte. En lo no, no, pero, no es algo... pero está bien. Pero, Luz, lo que pasa es que muchas veces también, y en situaciones que se ha dado similares a las suyas en otros partidos, el hecho de que de que un diputado renuncia a su partido y se quede en la banca significa después que pueda tener un comportamiento eh, diferente en el momento de, de votar algunas leyes. Por ejemplo, en este caso, eh, eh, eh, al ser una coalición de partidos, Le da esa particularidad, el hecho de que usted, como diputado independiente, por llamarlo de alguna forma ahora, eh, pueda uh -huh. seguir seguir dándole seguridad a, a la coalición que usted va a seguir, de alguna forma, votando dentro de lo que sea la decisión corporativa de la coalición y no de ningún partido en particular. Porque, por ejemplo, en el caso del Cabildo Abierto y con el tema de la reforma jubilatoria, toda la coalición está alineada y sin embargo Cabildo allí sigue poniendo algunas este a, a, a algunas condiciones para avanzar en lo que tiene que ver con el contenido en la redacción de algún artículo claro bueno, por ejemplo, en, usted, en este perfecto. caso yo estoy poniendo por ejemplo este que yo, el, el que yo, el de la reforma este jubilatoria y lo que lo que Cabildo está planteando usted a partir de hoy está de acuerdo con que este Cabildo plantea esa modificación o o no porque el otro día hubo una reunión ayer o antes de ayer sobre este tema se convocó a la coalición sus compañeros de bancada no fueron y usted estuvo en esa reunión no estuve claramente y bueno yo yo soy la persona que defiendo la coalición de gobierno es más, yo esta decisión que tomé que tal vez sea equivocada Creo que es a favor de la coalición justamente bueno y yo en el tema puntual de la reforma jubilatoria Cabildo resolvió no ir a la, a la reunión y ahora anuncia que no va a votar el diputado ciudadano ayer dijo que Cabildo no vota la reforma bueno yo de Cabildo no voy a hablar pero yo la reforma la, la voy a votar eso es lo que, es que quería decir, saber eso es lo que es saber. Si mi voto además mi voto no incluye nada porque la coalición tiene 56 legisladores en la cámara de diputados Entonces, póngale que yo me votara todo en contra. Y uh van, -huh. los votos están. Pero en el caso puntual, póngale que la reforma la reforma de la jurisdicción social, él tiene el mismo articulado que la Constitución, 332 artículos. Y ahí, póngale, algunos artículos que refieren a la caja notarial. Bueno, la caja notarial, que es una caja que tiene solvencia económica, este el, el gobierno la iguala a las cajas que están quebradas como la caja bancaria y la caja profesional entonces yo los artículos de la de la caja notarial por ejemplo no los voy a votar porque me parece injusto que una gente que hizo bien los deberes los pongan con el peor de la clase uh -huh. eh, pero pero lo otro lo voy a votar entonces no, no o sea Cabildo ahora dice nosotros así como estamos no lo votamos Yo estoy diciendo otra cosa, claramente. Claro. hay una, Entonces, hay una... en la coalición. Sí, sí, sí, sí, lo entiendo. lo entiendo Ahora, usted asume una, una, una independencia política y, y necesito ir redondeando esta conversación, pero no puedo dejar de tratar de saber, el diputado Eduardo Luz, cuál, tiene, cuál es el, el, el proyecto político por el cual va a trabajar a partir de ahora. Bueno, nosotros el proyecto político lo vamos a armar a partir de ahora. Ah, porque no lo tengo armado. Eh, uh -huh. Que no lo, no lo armo yo, yo no tengo capacidad para hacer eso. Uh -huh. Somos un grupo grande de personas, más de 200, que independientemente al trámite burocrático, que hay que hacer en la corte electoral para que nos reconozcan, que no sé si lo lograremos. Estamos hablando de un nuevo un, partido político, ¿verdad? Hay que hacer un nuevo partido que tenga como perfil... este el la defensa del medio ambiente y el ajuste de la administración de la administración a la constitución entonces uno va a decir, bueno, pero eso usted cree que la administración está desajustada y bueno, pero uno uno actúa por lo que cree el, el católico cree que hay un dios y el islámico cree que el dios es Alá entonces usted dice No, tú estás equivocado. No, no, tú no estás equivocado. Uno cree una cosa y el otro cree otra cosa. Claro, usted, y nosotros creemos eso. Usted hace un rato acaba de marcar algunas posiciones diferentes a lo que la, la coalición está proponiendo. Eh, y sin embargo se va a mantener dentro de la coalición. Y por lo tanto hay que pensar que usted aspira con su nuevo partido político a, a seguir formando parte de la coalición en el futuro. Eso no hay duda. Uh -huh. el, tiene, el, el menú tiene dos platos El frente amplio Y la coalición Eso es así Entonces Es imposible Gobernar el Uruguay, Es imposible que un partido gobierne Si no gobierna en coalición La coalición vino para quedarse Es más eh, En todos los departamentos hay que hacer coalición Para las elecciones departamentales Entonces, eh, hay un proyecto que es el del Frente Amplio, que es un proyecto, digamos, socialista, entre comillas, este que ofrece a la ciudadanía un modelo que en el mundo fracasó, y hay otro proyecto que es el de la coalición, que es un proyecto liberal, que es lo contrario al otro, y ofrece un menú que en el mundo fue le fue mejor que al otro. Entonces, eso eso para eso para mí lo tengo muy claro. Es decir, el, el, el, el, el Frente Amplio en sus en sus 15 años de gobierno triplicó la deuda externa. Entonces usted con o sea, sí, el gobierno de si tiene 20 y después llega con 60, o sea, fue le causó un, un daño a la línea de flotación de la educación que llevó una generación, llegar a esto y va a llevar una generación salir de esto. Le dio la le dio la responsabilidad de gobierno a los sindicatos. Este este gobierno le quitó la responsabilidad del gobierno a los sindicatos, por eso están enojados. Le trata de sacarle a los sindicatos el manejo de la enseñanza. Es decir, es, un, es un gobierno que vino a darle a la gente libertad, si usted quiere hacer un paro o un par, y si no quiere hacer un paro no hago un paro. El otro plato decía, si usted quiere hacer un paro, si usted no quiere parar, está obligado a parar. Usted si quiere tener plata en la casa, la tiene en la casa. Si la quiere tener en el banco, la tiene en el banco. Si no la quiere tener... Con el otro gobierno usted tenía que trabajar para los bancos. Si usted tenía más de 5.000 dólares, tenía que explicar de dónde los había sacado, cómo los había sacado. Y tenía que una, toda una trazabilidad de 4.800 dólares en adelante. Este gobierno, respetando todas las reglas de lavado de dinero, de lavado de activo, etcétera le dice a la gente, bueno, usted tiene un margen en el cual no me tiene que dar explicaciones. Este, acá vienen inversiones extranjeras, que nadie le pregunta dónde viene el dinero. Y, y, un, y un vecino que va a comprar una, una casita de mil dólares tiene que hacer un poco más que un, ex, un, un examen de ingreso para poder sacar las 20 mil del banco. Entonces, eso eso fue un, el 48% de la tierra uruguaya se extranjerizó con los gobiernos del Frente Amplio. Eso es un dato de la realidad. Eh, yo lo tenía en cámara y dije... Eh, la gran industria nacional se vendió con gobiernos del frente antes. yo no estoy en contra que se venda la industria porque es propio del liberalismo pero todos los frigoríficos están en manos de brasileños o chinos el arroz es 100% brasileño la cerveza es 98% extranjera el pan de molde es 100% mexicano el aeropuerto todos los aeropuertos son de los argentinos el puerto es de los regais y, y de los chilenos y de los canadienses Y tú me dice, eso va mal, mire, yo no yo no digo que esté mal, pero digo que es un partido que hace un discurso y hace otra cosa. Bueno, yo eso no quiero que suceda, Bien, diputado, entonces es la coalición la que tiene que gobernar. Diputado, estoy hablando con alguien que va a crear un nuevo partido político y está diciendo un montón de cosas que a mí me gustaría profundizar desde la óptica de, de del nuevo partido instaurado ya en la consideración de la gente, Y, y de repente muchos de los ejemplos, eso que usted ha puesto, dialogar y desmenuzarlos, porque me resultan temas interesantes realmente. Yo lo que le propongo, eh, porque entre, entre otras cosas este, tenemos otros compromisos con otras entrevistas, es que estamos este dejar esta conversión por acá con la promesa de que a no muy largo plazo lo volvemos a llamar, Eh, e inclusive si usted va a venir por el departamento de Maldonado que nos avise y pactamos la sí. posibilidad de que venga por estudio y tener una conversación cara a cara conocernos personalmente y, y, y generar un diálogo con un poco más de tiempo y de esta manera también como hacemos con todos los partidos políticos de este país darle la posibilidad de que usted tenga el micrófono como para que la gente pueda conocer la propuesta suya y del partido que va a crear y después cuando llegue el día de las elecciones allí estará viendo los resultados, ¿le parece? Se le agradezco mucho, para mí será un gusto, un honor. Y le digo también que todas las ideas, incluso lo digo en la carta de renuncia. Yo nunca yo no sostengo nunca que el otro. Hay una frase del Mahatma Gandhi, que cuando los ingleses estaban asesinando a los hindúes, cuando aún tenían la India bajo su administración, Gandhi le decía a sus a sus coterráneos, a sus a sus compatriotas, los ingleses no son malos, están equivocados. Este, y bueno yo creo que hay hay actitudes creo pero no sé si será así no somos dueños de la verdad ni la capitalista ni nada simplemente tenemos una idea este y esa idea la queremos desarrollar si se puede desarrollar se puede y si no se puede nada va a cambiar nosotros no, no existimos en el en el, en el planeta digamos uruguay son 3 millones de habitantes el barrio de la matanza en buenos Aires, tiene 3 millones de habitantes la provincia de buenos aires más grande uruguay Entonces tampoco va a pasar nada, es simplemente esto, esto es noticia hoy y mañana ya hay otro tema, esto va a pasar, era la noticia del día, pero nada más que esto. Así que no, no no es demasiado importante, pero yo con mucho gusto le agradezco, le acepto la invitación y combinamos para el próximo encuentro. Que tenga una buena jornada, diputado, hasta pronto. Muchísimas gracias. Quedé hasta el momento veníamos conversando con quien ahora ahora es el ex diputado de cabildo abierto Eduardo Luz, lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.